A ver, la propuesta es un 20% de aumento al básico que en total se convierte en la categoría más baja de menos de 1.100 pesos mm. eh, que repercutiría Ajá. y en 18% de aumento en las bonificaciones no remunerativas que serían desde aquel sueldo inicial eh, super no superarían los 600 pesos ajá o sea iríamos a mil setecientos pesos de aumento o menos para los sueldos más básicos sí ¿No? sí más aproximadamente ¿No más en, el, en la reunión del primer semestre ajá eh, así que bueno ahora vamos camino a una asamblea y veremos y evaluaremos ahí con los compañeros ah y globalmente cuánto es ese veinte por ciento al básico y dicho eso por ciento a las subanormativas global pues era... Cómo, cómo globalmente? Eh, globalmente cuánto representaría en función del del salario, o sea, cuánto aumentaría el sueldo de bolsillo de un trabajador, el porcentaje sí. Y cálculele que si mil doscientos pesos que están ahí en blanqueados, porque esto repercutiría estos mil doscientos repercutiría sobre la zona, sobre título y antigüedad Ajá. de cada uno del trabajador. Sí. Hablando también del básico, por supuesto. Uh -huh. Esto sería un total de mil mil dos mil cien pesos. Sí. Eh, al, en sumas blanqueadas Y en sumas en, negra, en negro Vendría a ser un 18% Que repercutiría sobre las bonificaciones Que ya viene recibiendo Un incremento del 18% Que sería un total de 600 pesos Menos inclusive uh -huh. A todo esto de los 1.100 Hay que descontarle Aproximadamente el 21,8% Ah bueno, menos todavía entonces Por supuesto, porque a todo esto le tiene que descontar el 4,8% de idioma y el, y el 14% del Instituto de Previsión Social. Claro. A ver, paleta, para que nos ubiquemos, ¿cuánto cobra eh, de salario mínimo de bolsillo un trabajador, el mínimo, estamos hablando del municipio ¿Sí? de Patagones? Eh, aquel que recién se inicia, estamos hablando de 4.600 pesos. 4.600 pesos, y <ríe> le aumentaría 1.200. Y 200. tenés, y tenés un 55% de la planta que te cobra 5.500 pesos de bolsillo estamos hablando ¿eh? estamos hablando de bolsillo es una miseria, es tremendo eh no es nada. bueno, pero es la precariedad que se que se ha dado en el transcurso de este tiempo uh -huh. eh, lamentablemente eh, por eso decíamos que teníamos que terminar una vez por todas con la precariedad laboral donde en esto han sido muchos cómplices en el transcurso de muchos años Y esto se tenía que terminar abriendo una paritaria donde las conversaciones sean abiertas y democráticas para todas las organizaciones, ¿no? ¿Y eso va a ocurrir este año o no? Y va. vamos a intentar que ocurra. Uh -huh. ¿Eh? va, es un proceso que recién se está iniciando. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con esta propuesta? ¿Ustedes la van a discutir en, en algún plenario? Nosotros, oh, nosotros ahora estamos entrando a la asamblea y lo vamos a discutir. Uh -huh. ¿Y cuál es el ánimo? Porque veo que es bajísima la propuesta al final. Es porque, bajísima. Porque los sueldos irían a cuánto, a seis mil pesos, siete mil pesos los sueldos más, más bajos, ¿no? Eh, sí, seis mil seis mil quinientos, con posibilidades sí, de menos, quedar menos, con posibilidades inclusive eh, a él paleta de quedar por debajo del sueldo mínimo vital y móvil porque se va a reunir el consejo de Salarios. Eh, eh, hoy ya tiene, hoy ya tiene más de sesenta, setenta por ciento de la planta del de la gente que tiene que cobra menos el salario mínimo vital y móvil. Estamos claro. hablando antes del aumento. Es decir, que hace bastante tiempo que eh, el, el gobierno no, no no arregla esta situación. Digo, uh -huh. no responsabilizo a este gobierno, sino al gobierno que se fue en este caso. Claro. Eh, sacando a los trabajadores del hospital, ¿cuántos son los empleados del municipio de Patagones? Hasta el momento tenemos 1.091 empleados y... Después eh, hay otra cifra, hay otra cifra que bueno ahora en este último tiempo me están diciendo que han habido una incorporación de, de más de 30 compañeros. Ajá. Bueno, así que lo deciden entonces ahora en la asamblea. Eh, Ustedes tienen contacto con el otro gremio que también tiene presencia ahí entre los trabajadores municipales o son negociaciones por separado. A ver, lo que se está discutiendo en una llamada mesa de paritaria, que la verdad tendría que haber un poco más de seriedad en ese aspecto, porque, a ver, una paritaria es convocar a todos los gremios y no es una cuestión de por capricho no me presento. Uh -huh. Y me abrió una paritaria más tarde. Una paritaria están obligados los gremios a participar y a discutir las condiciones de todos los trabajadores del sector en la cual uno representa. Por uh -huh. lo visto, hoy se están haciendo dos mesas paritarias en la cual un sector... Eh, discute un poco más tarde que los tres gremios que entraron primero. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los otros otros gremios? Pues, Tengo el sindicato de ver, a empleados a municipales, ver, en, ustedes, En la primera primer mesa se reúne SOE, SOE, eh, UPCM y ya En la segunda mesa se reúne FESIMO. Ajá. ¿Y con los otros gremios, qué ¿de, de, de qué valores se está hablando? ¿De lo mismo? Nosotros estamos hablando de un incremento de un 45%. Ajá. ¿Y los otros gremios qué están reclamando? No, no, exactamente lo mismo. Estamos discutiendo lo mismo, pero acá no se trata... de tarte... Acá hay una cuestión meramente de, de, de, de pensamiento, que bueno, algunos quieren abrir el abanico para hacer una discusión más democrática en los diferentes ámbitos, y otros prefieren discutir a solas ...como se ha mantenido una vieja política durante muchos años... ...ajá... ...a ver Paleta, usted que sabe y conoce la movida ahí en el municipio de Patagones... Eh, ...nos está contando que un trabajador... Eh, ...los que ganan menos... ...cobran en este momento 4.500, 5.000 pesos... ...y van a llegar a 6.000 y pico con el aumento... Eh, ...¿cuánto gana el intendente de Patagones? 77... ...actualmente... ...77.000 pesos... ...exacto... ...¿no es un poquito más? a lo que cobra de bolsillo o qué tal ah. lo que cobra de bolsillo no es eh, es eso lo que más o menos vimos en él en enero le estoy hablando ¿eh? en, en enero cobraba setenta y siete mil pesos Exacto. y un trabajador cobra cuatro mil quinientos pesos bueno digo para que la pensemos no um, eh, sí. y un concejal cuánto gana en Patagones y depende de los años de más tenga Ajá. hay concejales que ganan veintiocho mil treinta mil y otros que ganan quince mil dieciséis mil pesos, ajá bueno los trabajadores del hospital entran también en este arreglo o van por separado, no no todos los trabajadores, cuando uno discute discute por todos los trabajadores, o sea que hay trabajadores del hospital que cobran cuatro mil pesos uh, uh, exactamente, como qué, por ejemplo una primera una, una, una, mu una mucama, una mucama, cuatro mil, sí una mucama que recién se está iniciando cobra esos montos, cinco mil pesos, mhm uh -huh. Digo, y tiene que estar... Tiene que hacer demasiadas horas extras en el lugar para que eh, pueda llegar a fin de mes. Uh -huh. Ahora, eh, Paleta, el, los <risa> los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires, ¿todos cobran igual? ¿Cómo es la cosa? ¿O hay municipios donde cobran más? A ver, por ejemplo, depende de cada municipio. A hay ver. municipios, por ejemplo, en Pedro Luro, eh, un básico de un empleado municipal es de 8.500 pesos. El básico. El básico de un empleado o sea, municipal de Pedro Luro, ajá. de Bahía Blanca, hoy está llegando a 9.500 pesos. No, no estamos hablando de sueldo de bolsillo, está hablando no, de estamos hablando de básico. estamos hablando de básico. Que siempre es más bajo que el sueldo de bolsillo, ¿no? Sí, un básico de un empleado municipal acá en Patagones de 3.250. O sea que eh, en Pedro Luro y en Bahía Blanca están cobrando el doble que lo que gana un municipal de Patagones. Exacto, bueno. ¿Y qué les dice el Intendente a todo esto? Ustedes le plantean esto, ¿no? Nosotros ¿no? se lo hemos planteado en varias reuniones, esta situación de precariedad que se viene dando, sí, donde tenemos compañeros que se terminan enfermando debido a, al esfuerzo que tiene que realizar, porque imagínese que con un sueldo de 5.500 pesos un trabajador municipal tiene que trabajar casi 16 horas dentro del hospital. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, para que pueda llegar a fin de mes. Uh -huh. Claro. Estaba sacando la cuenta cuánto era por día un empleado municipal, entonces... Sí, menos, menos que, que casi una, una empleada doméstica. Uh -huh. Ciento ¿Eh? y pico pesos, o sea, un kilo de carne más o menos, ¿no? Y a por veces, día. Y, y si vos te vas al asado no te alcanza. Claro, no te alcanza para comprar un kilo de asado por día. Digo, para llevarlo a valores, ¿no?, que, que, que lo entendamos... Sí, a pero... valores reales, sí, es verdad, imagínese con la inflación que, han habido, que ha habido en, en los meses de diciembre... Eh, parte de, de ahora, de, de estos últimos meses, y de lo que está repercutiendo ahora el último aumento uh -huh. en base al incremento del combustible, que también repercute sobre la góndola. ¿no? Uh -huh. Ustedes están viendo el 45%, y el, el arreglo que le ofrece el gobierno Ronda, ¿cuánto, menos ¿El 30% por ahí puede ser el promedio? 38%. 38%. O sea, la diferencia sería 7 puntos. Claro, el tema es que hay que poner un poco en el balance cuál va a ser el incremento, porque si... Nosotros estamos solicitando que las sumas blanqueadas sean un porcentaje mayor. Ajá, claro. ¿Me entiendes? Para que el aumento sea más. Claro, por supuesto. Y también pensando el día de mañana en aquellas personas que se jubilan. Ajá. Sara, ¿qué había dicho durante la campaña? Yo le escuché decir que iba a mejorar y dignificar el trabajo de los municipales, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que planteó. Yo va, lo, lo tuve mucho... Eh, yo escuché muy para arriba el planteo que él ha realizado en la campaña. Ah, pero iba por ahí, me parece. Habría que, sí, cobrarle, que... cobrarle la palabra, ¿no? Exactamente. Habría que, que ver a ver cuál cuál es el objetivo. Según el objetivo de ellos es en tres años poder blanquear la situación. Según hacían nos manifestaba eh, los funcionarios que nos atendieron. En tres años poder blanquear todo lo que hoy está percibiendo en negro el trabajador municipal. Uh -huh. Bueno, Paleta, vamos a estar atentos a lo que resuelva entonces la esta asamblea. ¿Dónde se están reuniendo? Ahora en el hospital Bueno, eh, ¿a qué hora sabremos más o menos qué va a pasar? Ni una hora ¿Usted cómo la ve? ¿Cree que va a haber aprobación o rechazo de la propuesta? No, ya le comento que en el día de ayer yo estuve ayer a la tarde y a la noche estuve en Estruebel y en Villalonga Y los compañeros ya lo están rechazando mm. Ah, bueno eh, Se viene conflicto entonces, ¿no? y cómo, sí. ¿Cómo sigue esto después? Ustedes van y le dicen al intendente, mire, los trabajadores no, no quieren... No, presentaron una contrapropuesta salarial